Tras 18 años, el reencuentro con el Mundial Sub-20 no fue el esperado para las chicas. Su última actuación había sido en el Mundial 2006. Como dijimos en la apertura de este informe, la albiceleste cayó por 6 a 2 frente a Corea del Norte, campeonas de Asia y dos veces campeonas del Mundial Sub-20. Kishi Nune fue la heroína de la tarde, convirtiendo dos golazos de muy buena factura para el descuento argentino. Tendrá este jueves su próxima presentación frente a Países Bajos el segundo rival del Grupo F, convirtiéndose en imperioso la posibilidad de sumar. El siguiente rival con el que cerrará la fase del grupo será campeón. Costa Rica, selección que viene de vencer 2 a 0 justamente a las europeas en su debut en la Copa del Mundo. El partido podrá seguirse en vivo por DirecTV Sports y en diferido por la televisión pública el término del encuentro que disputarán en la cancha de River por las eliminatorias masculinas Argentina y Chile. El estreno fue disputada en el Estadio Pascual Guerrero y fue uno de los partidos, sorpresivamente, con menor aforo de toda la competencia que comenzó esta semana. 1.268 personas fueron de la partida en el estreno al Bicele. Otra de las particularidades fue la implementación de la tarjeta verde en el minuto 6 y tras un error de la arquera de Rosario Central, Paulina Pele, la jugadora Paima Errón abrió el marcador con toque suave. Las argentinas apelaron a esta tarjeta verde una novedosa decisión de la FIFA con la que se puede llamar dos veces a las juezas para eh, participar por partido en jugadas que consideren perjudiciales o polémicas. Pero el sistema de revisión de video FSB confirmó la conquista que abrió el marcador. Reportó desde Ayer Libre Radio Comunitaria de Rosario para el Informativo Farco, Iván Alday.